Bien, para este Shabbat, la s Señor. Bien, p a r a este s h a b b a t l a palabra se h s llama E-E-Ha, que significa en hebreo, vete para ti, traducida a nuestro idioma como vete. En ella se nos relata el llamado que h a k a l o s Maluhu, el Santo Bendito Sea, Eduin l hace A Abraham, hijo de Taed, a la edad de 75 años. Ese fue la edad cuando Hashem llamó a Abraham para que abandone la tierra de su nacimiento, a sus familiares y a casa de su padre, Y vaya a una tierra que él le iba a mostrar. l a para que c o m i e n z a diciendo, vayome a d o n a y e Abraham, eja meal seja. Y dijo a d o n a y a Abraham, vete para ti, ve tu tierra, ve tú de donde naciste y de la casa de tus padres hacia la tierra Que yo tendré caer. En el día de hoy, quisiera consi que consideremos tres versículos, tres paso q u i Veamos el primero de ellos. Capítulo dieciséis, versículos diez y once. Y dijo el ángel de a d o n a i multiplicaré de tal manera Tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel de a d o n a i le dijo, además, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, que quiere decir Adorai oye, porque Adorai ha oído tu afición. Mucho Nos hemos preguntado sobre el nacimiento de Ismael. Nos hemos preguntado, ¿es Ismael una bendición o es una maldición? ¿Es una bendición o es una maldición? En este texto encontramos una expresión que se ha traducido como E aquí. Has concebido, está embarazada. En Hebreo sería Inach, a r á Inach, a r á Exactamente, esta misma expresión en Hebreo se encuentra en Jueces, capítulo 3, versículo 5, donde está escrito acerca del nacimiento de Sassón. Dice, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Por esta razón, el sabio Rashid, el sabio francés, deduce que aquí no se trata de que Agar, egipcia, ya hubiera concebido, sino que concebiría. Pero, No dice la Torah anteriormente en el versículo 4 que ya había concebido. ¿Sí? Agar ya había concebido antes. e l t o r a h pide a interpretar el texto como hacen nuestros hermanos mayores como que Agar había tenido un aborto. Ahora el ángel le dijo que volviera dijo a Agar que volviera donde estaba y se se metiera debajo de ella. De esa manera concebiría otra vez. Es obvio que el Eterno quiso que Agar tuviera un hijo por medio de Abraham Abino, nuestro padre Abraham. El Eterno quiso Multiplicar su descendencia de manera que no se podía contar. Esa descendencia es hoy, el día, hoy en día, el pueblo árabe. También otros textos nos muestran que el nacimiento y la bendición de Ismael es parte del plan del Eterno. El nacimiento de Ismael no fue una maldición, sino una bendición. Acuérdese que Abraham amaba a su hijo Ismael y rogó, oró de la v t d del Eterno por él. El Eterno le contestó y prometió me decirle como está escrito en Versí, en Génesis 17, 18 y 20, Capítulo 17, que dijo, que dice, y dijo Abraham, a Jacen, te ruego por Ismael, vivo delante de ti. Y en cuanto a Ismael, también te he, he oído de, de aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y le multiplicaré mucho, en gran manera, Doce príncipes engendrará y hará de él una generación grande. ¿Es una visión o una maldición? La actualidad está muy clara en reverano, el deseo y el premio del r e v r n o deben decir, multiplicar a Ismael. Es cierto que el pacto fue t r a v e s i d o no con Ismael, sino con Isaac, y que por medio de Isaac, Es la descendencia de la promesa. Pero esto no quita el hecho de que Ismael tenga un papel importante en el mundo、eh, y específicamente, específicamente en los últimos tiempos. Está muy cercano. Es también cierto que los árabes han hecho mucho daño A su hermano menor, a nuestro pueblo. Al pueblo judío. Y sigue haciéndolo todos los días. Pero hay que entender que detrás de los ataques, el daño que causan los árabes está a mano del eterno. Porque dígame, si no, le hubiese desaparecido a nuestro pueblo. La guerra de los seis días. Le hubiese desaparecido. Por causa del pecado en el pueblo frío, el eterno utiliza a los árabes como nuestro enemigo para dañarnos. El propósito de esto es que Él quiere que volvamos de nuestros pecados. Recordemos a Él como Él desea que r e c o r d a m o s y busquemos, y le busquemos a Él Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, cumpliendo sus mandamientos para que haya paz en las tierras de Israel y en el mundo entero. Aunque nos parezca inconcebible que el árabe cumple una misión divina. Ahora, el Eternos lo está utilizando para, para disciplinar A su pueblo escogido, al pueblo hebreo. Pero el futuro, en el futuro, será muy, muy diferente. Va a ser diferente. El pueblo árabe dejará su Dios falso y se volverá al verdadero Dios, al verdadero Dios de Israel, el Elohim de Israel, el Elohim de los judíos. El Eterno, el c r e a d o r de los cielos y de las tierras que hizo un pacto con Isaac. Por medio del reconocimiento de la bendición que viene por medio de Isaac y del pueblo judío de la, y de la simiente de David, el Mesías Yeshua, los árabes s e d a n sumamente elevados, y millones de ellos y Como p a la vida r r t i á n c m p a la vida r r t i á n d está l mundo como venidero en Orán, e Jabá, como está escrito, no lo digo yo, está escrito en Isaías 19, 22 al 25, que dice, y el Eterno irá a Israel, e irá Pero cenará, y ellos volverán al eterno, y él les responderá y los cenará. Aquel día habrá una calzada desde Misraim hasta Asiria. Los Asirios entrarán en Misraim y los Misraim en Asiria. Y Los Misraim adorarán junto con los Asirios. Aquel día Israel será un tercero con Misrai y con Asiria. Una bendición en medio de la tierra. Porque a Donat se bajó, lo ha bendecido diciendo, bendito es Misrai, mi, mi pueblo y Asiria, obra de, mi, de mis manos e Israel, mi heredad. Agar, la sierva de s a r a era Egizia. Y era llamada la Egizia. Lo vemos en el capítulo 21, versículo 9 de b e r s h i l Por eso, i s m a e l es una unión entre Egipto y Abraham, nuestro padre, entre Egipto y Abraham.、Esa、es una unión. Los descendientes de i s m a e l Se mezclaron entre muchos otros pueblos y hoy día, hoy en día podemos decir que el pueblo árabe con Egipto en la brecha en la descendencia de Ismael. Cuando el Islam, cuando el Islam sea quebrado, Ismael se humillará Y buscará al Eterno. Y él responderá y l os llamará Egipto, mi pueblo. Que ese día sea un día glorioso. Así que, amados, el Eterno quiso tener un pueblo grande descendiente de Ismael. Y por eso el ángel envió a Agar de vuelta a Abraham. Y a Sara, para que c o n o si viera de nuevo y tuviera un hijo, no hijo de la promesa, pero sí un hijo de muchas bendiciones. No veamos a los árabes en su situación actual bajo la maldición de Islam. No lo veamos de esa manera. f i j é m o s n u e s t r mirada, amados, en su futuro. Pensemos en su futuro cuando el Eterno intervenga en el mundo árabe de una manera maravillosa. Entonces veremos más claramente que el nacimiento de Ismael no fue un error, sino parte del plan divino importante para el mundo actual y mundo venidero. No dejemos de orar, amar. d Por la salvación del pueblo árabe. Porque su salvación vendrá de nosotros, de l o s judíos. Y así p o d a m o s ver la paz sobre Israel y la bendición sobre el mundo. Amén. El otro paso que vamos a, a considerar es Capítulo trece, versículos tres y cuatro. Y anduvo en su jornada desde el Negev hasta Bethel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre b e t e l y Jai, al, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham Invocó el nombre de Adonai. En ese entonces, Amado, en la tierra había hambre, mucha hambre por causa de la falta de lluvia. Esto fue el resultado del pecado de los hombres que vivían en la tierra del Eterno. Fue ocupada por los descendientes de c a n a á n Elán me obligó A nuestro Abraham v i n o nuestro padre Abraham, mudarse temporalmente a Egipto, donde había pasto y alimento suficiente. Cuando llegó allí, Sara fue tomada por el faraón. No solamente la vida de Abraham estaba en peligro. El plan divino Para los descendientes de Abraham, estaban muy cerca de ser abortados. ¿Qué hizo nuestro padre Abraham en esa situación? ¿Cómo pudo salir victorioso de esa prueba tremenda a ver que tomaban a su esposa, el faraón? Hay tres verdades que tenemos. Tener presente para poder superar las crisis en la, de la vida. En ese momento, h a b l a m o s de Abraham. Primero, el Eterno dirige la circunstancia alrededor de cada persona. Él dirige la circunstancia en nuestra vida. Segundo, el Eterno interviene en la circunstancia De cada persona que confía en él. Y tercero, el Eterno causa que vengan situaciones con el fin de forjar el alma de cada persona y producir un carácter aprobado. El Eterno hizo que no lloviera en la tierra porque los hombres eran pecadores. De estar de todo esto, de estar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, está la mano del Todopoderoso. Amén. Él había permitido que estas circunstancias llegaran con el fin de forzar a Abraham a bajar a Egipto. Y ahí es por qué Abraham viaja a Egipto. En ese momento, Abraham podría, podría elegir entre quejarse o confiar. Podría quejarse de la conducta depravada de los habitantes de la tierra que causó el juicio divino en ese entonces. Pero en lugar de, de quejarse, dirigió sus pasos. A Egipto. Tomó la decisión de ir, de ir a Egipto y buscó una solución temporal para esta situación que estaba pasando con su pueblo. Hay momentos, amados, hay momentos cuando tenemos que tomar decisiones que no nos gustan o m o mucho. Veo que han, han estado acá y hoy no están. Porque han tenido que irse a otro país. Yo sé que la f a m i l i a l a ú l t i m a que le pedimos a la familia m a r t í n e z el mismo Calé Franco, no, no quería irse de acá, pero tomaron esa decisión aunque no le s gustaba. Y por causa, y por causa de las circunstancias, estamos obligados a hacer cosas que no están de acuerdo, Con nuestro, i d e a l con n u e s t r o s e n t i r Sin embargo, hay un Todopoderoso, allá en el cielo, que dirige los pasos del hombre. Y él quiso que los pies de nuestro padre Abraham pisara las tierras de Egipto. Porque en el futuro quería dar todo el lugar donde había pasado sus pies, A su, a, a sus descendientes. El Eterno tenía un plan, o tenía planes mucho más altos de lo que Abraham podría imaginar en ese momento. Si él había puesto su vida en las manos del Eterno, si Abraham había puesto, ¿verdad?, su vida en las manos del Eterno, Y el Eterno había prometido proteger y bendecir, entonces él tenía que cuidar de a b r a h a m n u e s t r o padre. Si e l Eterno le ha prometido algo, eso va a cumplir. e s una de las enseñanzas que podemos obtener de este pequeño fragmento. Amados, ten presente Ten presente, las preocupaciones del alma quieren ahogar la paz y causar malestar y queja en nuestras mentes. Abraham tuvo que aprender a superar todas esas emociones y confiar en Hashem, que estaba en control de todo. Al llegar a Egipto, tuvieron que pasar por una prueba Mucho más fuerte que la del hambre en la, en la tierra. Su esposa le fue quitada y él corría el peligro de ser asesinado. Qué angustia sentiría Abraham cuando su amada fue llevada al palacio de Fraun para ser su esposa. Pasaría la noche sin dormir. Clamaría o clamaba al cielo por ella o por, o por, sí mismo. Ahora su vida. Ahora su vida y la vida de ella estaba en peligro. Y el plan d e Eterno para su vida estaba a punto de ser quebrado. Por algo que dijo. Ciertamente, ahora es, era el momento de a b a j a r de clamar. Era el momento de llorar, de derramar el alma delante del Eterno y descargar toda esa angustia. O quizás Abram tenía tanta confianza en el Eterno que pudo vivir, vi, vivir por encima de, de estos temores y angustias sin l l a m a r al Eterno. Creo que no. Porque Por el temor a morir, cuando dijo, aseguró que Sara era su hermana. Su temor le hizo s e de, d e s l e a r a su pacto matrimonial y exponer a su esposa al adulterio y a una situación muy peligrosa. Abraham no luchó Contra el faraón. No tenía la posibilidad de impedir que los siervos del faraón se llevaran a su esposa, a Sarah. Cuando, cuando veía cómo las autoridades abusaban de su poder, no luchó contra ella en su rabia, en su impotencia, sino superó su ira y su frustración Viéndose hacia arriba, o volviéndose mejor dicho, v o l v i e n d o s u mi r a d a hacia arriba, donde había uno que gobernaba sobre las circunstancias. Pienso que Abraham pensaba, si el Eterno ha permitido que vengamos a esta situación, él es responsable De nuestras vidas es suficiente poderoso r para sacarnos de esto. Y el eterno fue fiel. Y ayudó a los que clamaban a Él sin luchar con su propia fuerza para cambiar circunstancias que no se podían cambiar de forma natural. Lo hizo con algo sobrenatural. Y mandó plaga. A este hombre. Y se predicató que esa era la esposa de Abraham. Y se r e v o l v i ó y no solamente se r e v o l v i ó intacta, sino con mucha riqueza. <risa> Amado, todo lo que sucede en el mundo visible es el resultado De lo que primero ha sucedido en el mundo invisible. Por eso Abraham y s a r a optaron por cambiar mediante la t e f i l á mediante la oración, lo que sucedía en el mundo invisible. Ellos tomaron la decisión de confiar en el Eterno y así Él respondió enviando Una sobre, una situación sobrenatural y cambió la, la derrota en victoria en un momento. Abraham y Sarah salieron i lesobos en su cuerpo de allí y por añadidura obtuvieron muchas riquezas de Egipto. Sin embargo, La angustia que había pasado sus almas requería un nuevo encuentro íntimo con el Eterno. Cosa que nos sucede muchas veces. Cuando el Eterno nos da la victoria de algo que hemos, hemos vencido por, por él, no por nuestra propia fuerza, r e q u e r i m o s un encuentro pronto, í n t i m a m e n t e con el Eterno. Por eso Abraham no descansó hasta volver a uno de esos lugares de encuentro í n t i m o que había tenido antes de bajar a Egipto. Sin detenerse, se fue hasta el altar que estaba entre b e t e l y Jai. Betel significa Casa del Todo Poderoso. En ese lugar, h a b r a n h a había b tenido un encuentro muy íntimo con el Eterno anteriormente y ahora deseaba profundizar de nuevo su relación con él. d e s p u é s d e superar la crisis tan profunda en Egipto. Eso es lo que yo quería Transmitir que cuando nosotros superamos esta crisis, buscamos o debemos buscar prontamente al Eterno y tener una relación íntima con el Eterno, una, una comunión directa con el Eterno. Yo pienso que su reencuentro con el Eterno Consistía en dos clamores. Gratitud por haber sido salvado y un, y un deseo muy profundo de recibir nuevo aliento en su alma. Amados hermanos, si has puesto tu vida en las manos del Eterno, debe saber s que todas las circunstancias Y todo lo que te sucede está bajo control del Eterno. No optes por la queja, solo confía y clama y busca una solución del Eterno. Y él enviará lo que necesitas a su manera y a su tiempo. Debes saber que todo, absolutamente todo que te sucede está dentro de su plan para tu vida. Y él lo está permitiendo con el fin de moldar, e de moldar e tu carácter y forjar tu alma a la perfección. Así que no te d e s c e d i e n t e s Sigue mirando hacia arriba. Y él hará su obra. Y Después de que te vaya o de que hayas superado la crisis, vuelve al lugar de encuentro porque vas a necesitar que el Eterno te dé paciencia y gozo para salir de la prueba que estás pasando y salga victorioso. Amén. Y el tercer paso, y el último que vamos a que quiero compartir, es el que dice en el capítulo 17, e c i e r s í c u l o s s i e t y, y e l que h a c e é mi pacto contigo. Creo que esta fue la porción que yo hubo. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser adorado tuyo, por ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Mas el varón, en su cruciso, Muchos、no、se, Mucho se preguntan, ¿sigue vigente el Pacto de la Inquisición? Es un tema para los que vienen de un t r a f o n o cristiano, Un tema polémico. Vamos a ver si con esta humilde y sencilla explicación p u e d a aclarar, aclarar algunas dudas. En total. Amado, un pacto anterior no puede anular un pacto, perdón, un pacto posterior no puede anular un pacto anterior. h a s e m El Eterno no puede cambiar sus pactos, ni puede cambiar de opinión, ni puede anular alguna d e su s palabra. El camino es soberano, él puede hacer lo que quiera, y puede hacer lo que es él, él sabe lo que dijo antes y lo que iba a suceder después, porque él es c o n s c i e n t e Pero s í puede cumplir. Su parte de los pactos de cuantiosas maneras y puedo cumplir sus palabras de muchas formas. El pacto de la circuncisión es en, en la carne, fue establecido entre el Eterno y Abraham y sus descendientes físicos por todas las generaciones. Es un pacto eterno. Nos dice que es En aquel momento es un pacto eterno. Esto quiere decir que todos los valores que son descendientes físicos de Abraham t i e n e la obligación de s incucidar el prepucio para poder seguir estando dentro de, de este pacto. Un descendiente de Abraham que no es incucidado a los ocho días de nacimiento a más tarde Que le da el derecho de pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo judío. Según la ley judía, uno tiene que haber nacido en madre judía para poder ser reconocido como un judío. Es decir,、sí. si alguien no tiene una madre judía, no tiene la obligación de s i encucinarse en la carne. Esta es la razón por la cual Pablo El rabino Saúl circuncidó a Timoteo. Eso lo vemos en Hechos 16, 1. Porque Timoteo era hijo de una mujer judía. La circuncisión de la carne es una señal que habla de otra circuncisión de la l del corazón. La circuncisión del corazón ya existía en tiempo de m o s é s Como está escrito en d e b a í n del Colonelio 16, el 10, 16, que dice, s i n c u n i d a d pues vuestro corazón y no e n d u r e z c á i s más vuestras servicios. El t e r n o requiere de su pueblo no solamente la s i n c u n c i s i ó n en la c a b e sino también la del corazón. Es muy, es muy importante entender que las cosas invisibles no a n u d a n las cosas visibles y viceversa. Las cosas celestiales no a n u d a n las cosas terrenales y viceversa. Estas realidades existen en los dos mundos al mismo tiempo y una cosa habla de la otra y una cosa Está comentada con la otra. En otra palabra, si un judío implementa la circuncisión de su corazón, eso no anula su circuncisión en la carne, ni le quita la responsabilidad de circuncidar a sus hijos a los ocho días de nacer. Por el otro lado, un judío circuncidado en la carne No es c o m p l e s t o hasta que haya circuncidado su corazón. Amén. amén. amén. Bueno, lo s que estén de acuerdo digan amén. Lo s que no, hasta lo que. Porque su circuncisión en la carne no le exime de la responsabilidad de circuncidar su corazón. Ahora, en el Mesías, existe una circuncisión del corazón, más poderosa que el que habla Moshe r a b e n o El que menciona Moshe r a b e n o es algo que nosotros podemos hacer. ¿Cómo? Quitando de nuestros corazones todo lo que, lo que hace incesible n al espiritual. El, un corazón incircunciso es un corazón insensible al espiritual. Un corazón i n c i r c u n c i d o es uno que no solamente obedece los mandamientos del Eterno, sino, sino lo hace de corazón, con amor y gozo. Un corazón circuncidado. Es un corazón que escucha la voz del Espíritu. En la circuncisión, en el Mesías, Yeshua, ocurre algo más profundo dentro del corazón del hombre. Parte del d e s h u a hará e s l a inclinación al mal, o la mala inclinación que Pablo. Llama carne y la carne es eliminada a través de la circuncisión del Mesías, en el Mesías. Como está escrito en Colosense 2.11 que dice, en él también f u i s t e s circuncidados con una circuncisión no hecha por mano al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del e m Sin í a s s embargo, no toda la carne es eliminada en la, en la circuncisión del Mesías, porque uno que ha implementado el nuevo nacimiento en el Mesías sigue teniendo ese hará.、Ah, pero el poder dominador de esta, de esta naturaleza pecaminosa h a s i d o que la e n t a r a Uno que está en el Mesías ya no es esclavo del pecado. Puede dominar sus instintos y sus inclinaciones en mucho más poderosamente que uno que no está en el Mesías. Este hecho es el resultado Del pacto renovado en el Mesías. Como vemos en Ezequiel 36, 26, 27, que dice, Además, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu Y a él que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas.、Sí. Y Jeremías, 31, 33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos Y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.、Amén. Si uno dice que la circuncisión de la carne, para los que han nacido de madre judía, no es necesaria si han experimentado la circuncisión de Mesías, Amado está negando lo establecido en el Pacto de la Circuncisión entre el Eterno y Abraham y su descendiente. Si uno dice que la circuncisión de la carne para los que han nacido de m a d r e a Juía d no es necesaria si han experimentado la circuncisión del Mesías, la circuncisión del corazón, está llegando lo establecido en el pacto de la circuncisión entre el Eterno y Abraham y su descendiente. Ahora sí entendí. Se lo voy a repetir. No podemos a m a d o s No se me a b o r r o c e n Se quitan contentos. Ya el calor ya se olvidó. Así que bueno. No podemos mezclar los diferentes tipos de circuncisión. Y decir que si tenemos uno, no hace falta el otro. Eso sería una grave desviación de la verdad y ahí, del eterno, un infiel y su nombre se r í a m a n Chad. o Según el judaísmo tradicional, el que no ha nacido en madre judía no tiene la obligación de c i r c u n c i d a r s e en la carne de su p r o p ó s i t o Como la mayoría, algunos que vienen, porque su madre no es judía. Pero aquel que desea, pero aquel que desea establecer un pacto de sangre con Hashem abrazando la Torah, esto implica que todos mismos, incluyendo la debilidad, debilidad de la Inquisición, está ahí. Eso implica, en adición de la experiencia en haber circuncidado el corazón en el Mesías, j e s h u a O sea, no tiene por dónde coger. Amados hermanos, para finalizar. Cuando venga, yo cuando digo para finalizar, voy a finalizar. No como si e t a p e r s o n a que i e a a poder finalizar y después sí, m i una media hora más. Amados, Cuando venga el reino mesiánico, será anulado, totalmente deseará la carne.、Sí. Pero antes de eso, tendré que seguir viviendo en la lucha interna. Queridos también, ajam, discípulos, aprende la lección acerca de la relación entre lo material y lo espiritual. Una cosa no anula la otra. Una cosa complementa la otra. Ambos pueden convivir perfectamente y lo debe hacer. De esta manera se crea una unidad entre el mundo inferior y el mundo superior. Lo cual es el propósito de la creación. Que el Eterno te dé gracia, amado. Que el Eterno te dé de su gracia para siempre. Poder vivir en los poderes del pacto renovado en el Mesías Yeshua. Y tener victoria sobre el pecado. Sobre Salomón.